Sí. Sí. ¿Y ¿A ti te gusta provocar o es un recurso propagandístico tuyo? No, no, no. no. Yo a mí no me gusta provocar. Eh, quiero decir, provoco, me parece ser el que provoco, vamos. Sin, eh, pero yo creo que... No, el escándalo siempre está más en, en los ojos que te que miran que, que, que, que en uno mismo. Quiero decir, por lo menos que en mi intención. ¿eh? Pero yo ¿cuál no es decir, la cosa más extravagante que has hecho para tener que promocionarte? Pues a ver, si yo es que soy, la gente no me cree, pero yo soy una persona muy sencilla, muy sencilla. no Yo creo que lo más escandaloso y lo más extravagante es mi, mi naturalidad y mi sentido común. Eh, y que yo creo que es lo que más choca. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? No. ¿Y de los demás? Tampoco. ¿Cuál es la obra humana que más admira? La electricidad. ¿Y la que más deplora? Hay muchas, el Opus Dei, por ejemplo. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Yo creo que nada es pecado. De no haber sido usted el cineasta Pedro Almodóvar, ¿quién le habría gustado ser? Dios. Señor Almodóvar, ¿hay algo que usted no acabe de entender? Pues sí, sí, sí, varias cosas. ¿Usted cree que el perro es verdaderamente el mejor amigo del hombre? No, yo creo que es el mejor amigo de la mujer. ¿Puede darnos tres buenas razones para vivir? Se me ocurre una, pero me da un poco de apuro decirla ahora. Probablemente esta pregunta es medianamente inconveniente, pero yo sé que le gusta. ¿Cree usted que una persona gorda merece el mismo respeto que una delgada? Sí, absolutamente. Le he oído decir en la entrevista que le tiene usted verdadero miedo a la violencia. ¿Qué situación le convertiría a usted en una persona violenta? Pues una situación violenta. ¿Piensa usted, como algunos cantantes, como algunos artistas, que el arte no debe ser político? Pienso que la política debería ser más artística. ¿A qué personaje actual admira usted? Pues admiro a varios. Admiro, por ejemplo, a la abadesa de un convento que hay en Mataró, que se opone absolutamente al dictamen del Papa Juan Pablo II sobre las carmelitas descalzas. Y admiro también a un trasexual que se llama Manolita Chen, que pretende tener como una especie de orfilinato de niños subnormales. ¿Qué le pediría a usted a Televisión Española? Pues aunque peque de ordinario, que me comprara los derechos de emisión de mi próxima película. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Pues yo creo que mi mayor extravagancia es... ¿Y su mayor defecto? Mi mayor defecto es que no sé decir que no en el momento adecuado y que me, me cuesta mucho trabajo dar un corte en su momento. ¿Qué cualidad admira usted más en los demás? Sus piernas. ¿Y qué defecto no soporta? La litosis. Esta pregunta sé que también le gusta. ¿Qué lugar de la casa prefiere? Pues la cocina y el cuarto de baño, porque son los lugares verdaderamente más íntimos. Yo creo que la gente es incapaz de mentir en una cocina o en un cuarto de baño. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Pues sí, en lo que a mí respecta me gustaría ligar esta noche y que fuera muy satisfactorio para mí. Y en lo que respecta a todos ustedes, pues eh, que duerman muy bien y que mañana amanezca para todos un día lleno de paz, placer y seguridad, y felicidad también.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 Todos furiosos de, de un, un temblor. temblor. Las ciudades y los muertos. No hay ciudad más propensa que Eusapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad, bajo tierra. Los cadáveres, desecados de manera que no quede más que el esqueleto revestido de piel amarilla, son llevados allí abajo para que sigan con las tareas de antes. De estas, los momentos de despreocupación son los que gozan de preferencia. Los más de ellos se instalan en torno a mesas puestas o en actitudes de danza o con el gesto de tocar la trompeta, pero sin embargo todos los comercios y oficios de la eusapia de los vivos funcionan bajo tierra, o por lo menos aquellos que los vivos ...han desempeñado con más satisfacción que hastío. El relojero, en medio de todos los relojes detenidos de su tienda, arrima una oreja apergaminada a una péndola desafinada. Un barbero enjabona con la brocha seca el hueso del pómulo de un actor... Mientras éste repasa su papel clavando en el texto las órbitas vacías. Una muchacha de calavera risueña ordeña una osamenta de becerra. Claro está, son muchos los vivos que piden para después de muertos un destino diferente del que ya les tocó. La necrópolis está atestada de cazadores de leones, mesosopranos, banqueros, violinistas, duquesas, mantenidas, generales, más de cuantos haya contado nunca ciudad viviente. La obligación de acompañar abajo a los muertos y de acomodarlos en el lugar deseado, ...ha sido confiada... ...a una cofradía de encapuchados... ...nadie más tiene acceso a la eusapia de los muertos... ...y todo lo que se sabe de allí abajo... ...se sabe por ellos... ...dicen que la misma cofradía... ...existe entre los muertos... ...y que no deja de echarles una mano... ...los encapuchados después de muertos seguirán en el mismo oficio también en la otra eusapia se da a entender que algunos de ellos ya muertos siguen circulando arriba y abajo desde luego la autoridad de esta congregación en la eusapia de los vivos está muy extendida dicen ...que cada vez que descienden encuentran algo cambiado en la eusapia de abajo. Los muertos introducen innovaciones en su ciudad. No muchas, pero sí fruto de ponderada reflexión, no de caprichos pasajeros. De un año para otro, dicen... La eusapia de los muertos es irreconocible Y los vivos Para no ser menos Todo lo que los encapuchados cuentan de las novedades de los muertos También quieren hacerlo Así, la eusapia de los vivos Se ha puesto a copiar su copia subterránea Dicen que esto no ocurre solo ahora ...en realidad habrían sido los muertos quienes construyeron la Eusapia de arriba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles son los vivos y cuáles los muertos... We've waited for this day We shed some tears of love now Like a desert in the rain When so long so dead I'm waking up mm, yeah. There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong, I've missed it so long, yeah Lo que destella en este abismo, tras un vacío demoledor, es intraducible. Como Evi, la luz que atraviesa la copa de los árboles. Sueño con un mundo de poesía visceral, no me pidan buenos gestos, no me pidan los acentos, quiero ser desubicado, estoy destapando otras cosas con estos versos, intento remover la mierda, sacarla para afuera, tener cargado un arma que apunta con la lengua, que con la saliva dispara, ya me cansé y no tengo paciencia, quisiera correr los límites, quisiera saltar esa valla, quisiera que las palabras dejen marcas, como el fierro con fuego, como el aceite que mancha, como las líneas de este cuerpo batalla que pide revancha, estoy a aprendiendo cosas espero nunca decir lo que esperan hay que caer y no se puede elegir dónde pero hay cierta forma del viento en los cabellos cierta pausa del golpe cierta esquina del brazo que podemos torcer mientras caemos Es tan solo el extremo de un signo, la punta sin pensar de un pensamiento, pero basta para evitar el fondo avaro de unas manos y la miseria azul de un dios desierto. Se trata de doblar algo más Que una coma en un texto que no podemos corregir. Uh, whatever goes around eventually comes back to you. So you be careful, baby, before you cross my mind. What's good? Headlights beaming on Bambit Now let's pretend this street is a room And you are a camera. Cause you driving me candy The Tito to my Randy Now let's produce some thrillers My chocolate with your vanilla on uh. will come out fondo de las cosas no es la vida o la muerte. Me lo prueban el aire que se descalza en los pájaros, un tejado de ausencias que acomoda el silencio y esta mirada mía que se da vuelta en el fondo, como todas las cosas se dan vuelta cuando acaban. Y también me lo prueba Mi niñez, que era pan anterior a la harina. Mi niñez que sabía que hay humos que descienden, voces con las que nadie habla, papeles donde el hombre está inmóvil. El fondo de las cosas no es la muerte o la vida, el fondo es otra cosa que alguna vez sale a la orilla vagar en lo opaco mis pupilas negras sin ineluctables chispitas mis pupilas grandes polen lleno de abejas mis pupilas redondas Discorrayado Mis pupilas Graves Sin quiebro absoluto Mis pupilas rectas Sin gesto innato Mis pupilas llenas Pozo Bien oliente Mis pupilas coloreadas Agua definida Mis pupilas sensibles Rigidez De lo desconocido Mis pupilas salientes, callejón preciso, mis pupilas terrestres, remedos cielinos, mis pupilas oscuras, piedras caídas. face.